Queremos hablar ahora de las modificaciones legislativas que se están realizando en la reforma jubilatoria y de los decretos que los jubilados y pensionistas están esperando en ese sentido. Y para esto hemos convocado a partir de este momento a quien es uno de los integrantes del directorio del Banco de Previsión Social, Ariel Ferrari. Buen día, Ferrari, bienvenido, gracias por atendernos. Un gusto, Jorge, y un saludo para toda la audiencia. Gracias a ustedes por el contacto. Gracias, ¿no? Y gracias por esta conversación también. Eh, ya hice la introducción y eh, lo escuchamos con atención, porque no, no tanto se sabe de estas modificaciones que refería yo en, en el ingreso a esta charla. Cuéntenos, por favor. Sí, y además cuando lo compartimos, hay gente que se sorprende, y con naturalidad, porque... Se promulgó el 2 de mayo la ley 20.130, que reforma jubilaciones y pensiones. En la fundamentación era que para las próximas generaciones, porque el BPS no se sostenía financieramente, cosa que no compartimos, y que los ingresos este, eran insuficientes para pagar todas las prestaciones, porque al haber un envejecimiento y es importante en la población, eh, a cada jubilado hay que pagarle más años de jubilación. Esa ley se aprobó, nosotros no estuvimos de acuerdo ni en la forma ni en el contenido, la forma porque no hubo diálogo, sí se reunió una comisión de expertos que escuchó, pero no dialogó, no eh, la construcción además de la propuesta fue solo en manos de la coalición, El proyecto que mandó al Poder Ejecutivo tuvo discusión en el Parlamento, eh, fue eh, tanto el directorio del EPS, nosotros, integrando también, este en nuestra otra condición de, además de asesor de UNASPU, eh, como director del BPS, y hasta hubo discusión entre los propios integrantes de la coalición y se encontraron los acuerdos y las mayorías que aprobó la ley. Promulgada el 2 de mayo. Pero a mitad de octubre, antes de cumplir los seis meses, este, bueno, algunas modificaciones que nosotros cuestionábamos muy duro, porque la mayoría que se afilió al sistema de AFAP, se afilió voluntariamente, porque no tenía obligación. Porque para estar obligado, hasta el primero de diciembre, por ahí cambiar la ley, hay que ganar 78.700 pesos. Pero voluntariamente, si uno se afiliaba el BPS lo bonificaba en su jubilación futura en un 50%. Eso se eliminó para tratar de que, bueno, se acortara el gasto, perjudicando a los futuros jubilados. ¿Qué quiere decir que Como le bonificaba, es... Ariel? ¿Qué quiere decir que le bonificaba a el BP? Ver, ¿A, ver? a ver, si yo mi promedio de sueldo es 20 mil pesos y la tasa de reemplazo, el porcentaje que me toca es, es este, el 50%, En vez de hacerlo el 50% sobre mil pesos, lo hacen sobre mil pesos. Bonificaba un 50%. ¿no? Uh, sí. este, entonces, eso permitía que me resultara más beneficioso estar en el sistema mixto a la mayoría de la gente, porque el BPE se invertía más. No porque el sistema de AFAP me sirviera y acá, ahí es parte de los egresos brutales que tenía el BPS, de alguien que dejó de contribuir por una parte de su salario, mandó a la cuenta individual y sin embargo va a tener mejor jubilación por un artículo que esta ley eliminó y dio plazo a los que tienen entre 40 y 39 años, que se si agenden antes del 30 de noviembre y para que la audiencia todos aquellos que estén entre 40 y 49 años y se afiliaron, que entren a la página del BPS o que vayan a una oficina del BPS, se agendan, y el BPS va a ser un simulador que va a calcular a ver qué es mejor, que vuelva al sistema jubilatorio del BPS o quede en el sistema mixto. Este, el BPS, los técnicos, los economistas del BPS dicen que al 85% le va a servir volver al BPS porque tiene un perjuicio muy grande. Ahora, frente a ese perjuicio, en octubre presentan un proyecto de ley que modifica la ley que se aprobó en mayo. Entonces, es una improvisación. Y si bien va a favorecer a una parte, porque no es a todos, es para los que se jubilen a partir del 2034, es decir, los que tengan más de 45 años, Este, este, Se hace sin ningún estudio de cuánto va a aumentar el presupuesto del EPS eso, a cuánta gente corresponde, esa es la carrera, porque el, el, el 26 de octubre entraba el año electoral y no podía haber modificaciones. Entonces creo que este, no se puede improvisar y por eso Naspur reivindica que debe haber un diálogo serio, una reforma integral, y ahí nuestro cuestionamiento al proyecto de ley por el contenido que tenía. Primero por la forma que se discutió y segundo por el contenido. Entonces hay una sorpresa que se lleva y dice, pero escúchame, si se aprobó hace cuatro meses, seis meses, y ahora ya la reformaron... Y la, y la iniciativa son de los mismos que aprobaron la ley. Entonces, ¿qué discutieron? ¿Qué analizaron? ¿Se dieron cuenta de ahora lo que criticamos? Porque eso es la, tanto los trabajadores como los jubilados criticamos. Y hubieron técnicos como los de Simbe que hablaron del, del, del, del, de la brutal caída de las jubilaciones. Sin embargo, el ministro de Trabajo decía, nadie va a perder, todos van a ganar. Bueno la vida a seis meses lo está mostrando Ahora, eso por un lado Ferrari, los tiempos ¿sí? los tiempos siguen corriendo ¿y cómo es esto? y ¿qué, qué, qué, qué se puede hacer o qué puede hacer cada, cada persona individualmente o de manera colectiva frente a esta realidad? ¿resignarse o puedo hacer algo? no, resignarse jamás el, el, el tema son los tiempos El, el que tenga entre 40 y 49 años se haya afiliado a una FAP sin tener obligación porque nunca ganó valores de 8.700 pesos que se inscriba entra a la página del VPS revocación artículo 8 eh, allí le, eh, le permite agendarse le pide su cédula un número de, de, de, de teléfono y un correo electrónico Y le dice, quedó agendado, ya no comunicaremos con ustedes. Porque BPS tenía que hacer un simulador distinto al que teníamos, porque esta es una ley del 2016 que anulan los artículos estos. Y había un simulador con la bonificación del BPS. Ahora se estaba haciendo un simulador sin la bonificación del BPS para ver qué resultado tenía. Pero ahora tenemos que cambiar de vuelta y hacer un simulador que para unas edades tenga la bonificación y para otras edades no tenga. Es absoluto improvisamiento. Eh. Pero eso en lo individual. Y en lo colectivo yo creo que hay que seguir generando las condiciones para que cuando asuma un nuevo gobierno, porque ahora estamos en el año electoral y no puede haber reforma de seguridad social, de inmediato se instale un diálogo para una reforma integral, porque necesitamos no solo el tema del derecho jubilatorio, el tema de los cuidados, el tema de la discapacidad, el tema del financiamiento, no se puede pensar en financiar solo con el aporte obrero patronal, cuando se sustituye mano de obra por tecnología. Entonces creo que bueno, este, pues se precisa de, de una integralidad de análisis de del sistema y no improvisaciones como esta. Ferrari, volviendo un poquito atrás, si la persona mayor que nos está escuchando y no se maneja de repente con la tecnología ni ni, ni con internet y bueno, y de uh -huh. repente o no tiene la, la computadora y no sabe cómo hacerlo del celular para entrar al BPS a través de la web y demás ¿hay un plan B para ellos? ¿Qué, qué, qué, qué otra alternativa ¿Y al BPS, tienen? Ir al BPS ya Ir al BPS, ¿se puede agendar a, haciendo ¿Y trámite en persona y BPS, también? ¿Y Exacto, exacto. Bien, y, y, a, y pienso, hay un plazo para eso. Hay un plazo para eso. 30 de noviembre. A ver, que no lo puedo escuchar bien. ¿Cómo me ah, dijo? 30 de noviembre. Hasta el 30 de noviembre, el o sea, de... este mes ahora. Ahora, unos días. Sí, sí. sí, sí, sí, 20, sí 23 sí. días Gracias. quedan. Exactamente y hábiles y menos todavía no bien este... y, y, y si no y si no llegan a tiempo este porque además supongo que, que, bueno, que la inscripción eh, será hasta el último minuto del último día del mes de noviembre y ahí le van a dar día y hora para que vaya al a, a, a ahí va a, a quedar BPS. agendado sí ahí va a quedar agendado sí. después BPS lo va a llamar para darle día y hora, porque hoy no podemos hacerlo porque no tenemos el simulador, uh -huh. que es el que a cada uno le tenemos que hacer correr para ver, de acuerdo a su historia laboral, si eso se mantiene hasta que tenga causal jubilatoria, y pensemos que es este alguien que nació en el 74... ¿Ah? Este, que el, ya tiene que esperar hasta el 2035 para jubilarse, este, porque va, en vez de 60 va a ser 61 años, el simulador es menos que que nació, es distinto, o tiene claro. una variable en relación al claro. trabajo en el 75. Nació se, en el 75. Se tienen que inscribir quienes estén entre 40 y 49 años solamente. Y lamentablemente sí, Porque ese es otro cuestionamiento que nosotros hacemos, que también los que tengan menos de 40 años, eh, puede porque la ley, la 19.162, la que creó esto de la simulación allá en el 2016, cuando vos llegabas a los 40 y antes de cumplir los 50 debías pasar por el BPS y te hacían la simulación y podías rever, revertir la situación de haberte afiliado. Y eso era para las futuras generaciones, ¿no? ya habían pasado otras generaciones anteriores, pero acá se eliminó y se dijo, solo a partir del primero de diciembre, este, y, y hacer la simulación para quienes tengan al 30 de noviembre entre 40 y 49 años, dejando afuera a los anteriores, alguien que tenga 39, que tenga 38, 37, que con la ley vigente anterior podía, al cumplir los 40, ir al BPS. Entonces, este, eso este, no, no es este resignarse. Hay que empujar para que realmente haya un diálogo y las leyes se modifican con otras leyes. Diálogos que permitan, bueno, modificar, como se hizo ahora, en horas, y, y, este, y con todo el derecho que tiene el Parlamento, porque tiene mayoría, si lo puede hacer, este... Eh, Y en los tiempos que lo hizo, que fue un poco más de una semana, una, en poco más de una semana se aprobó la ley, ¿eh? uh -huh. este y bueno, y este que generemos las condiciones para, asumido nuevo gobierno, se instale un diálogo en materia de seguridad social y esto sea un tema. Por eso hablamos de integralidad, porque hay mucho para poder... Y, y se debe cambiar en materia de seguridad social. Ferrari, si alguien está escuchando y quiere hacer alguna consulta o algo no le quedó claro, más allá de poder ingresar a través de, de, de, de la web, eh, ¿tiene algún número donde pueda llamar, pueda preguntar, pueda dialogar con alguien o tiene que ir, este, la chance es solamente ir al BPS. A ver, eh... Formalmente, institucionalmente, es, es con el BPS en, en sus oficinas o a través de la página del BPS. Pero nuestra representación está abierta a cualquier ciudadano que quiera hacer una consulta. Y para facilitarle, este, tenemos un número que es un WhatsApp, donde él nos escribe o nos graba. Sí. Y nosotros le respondemos nuestra secretaría le responde lo llama, es decir, lo único que tienen que hacer es decir, a ver, escuché a Ferrari eh, sí. en la radio sí. yo estoy en Punta del Este también sí. y este, mi cédula es tal y no sé bien cómo tengo que hacer para eh, ver la revocación o tengo un expediente y el un no se mueve ¿me puede dar información? es decir, por la razón bien. que sea... 099-215-270. Sí. Bien. Y con gusto le estaremos respondiendo. Bueno, este, tome nota porque seguramente que alguien este, va, va, va, duda, va a necesitar este número. No, sí, claro, para salir una duda o algo. Schappen tiene mucha audiencia y sin duda en su programa en particular este, vamos a recibir llamadas y esa es también parte de nuestra gestión, de, de, de nuestra función, de que la gente tenga información y sepa para después resolverse. Bien, estamos abiertos a cualquier otra difusión. Gracias por esta charla, muy amable Ariel. No, lo pendiente, es lo del decreto, pero... A ver, brevemente, si me no permite. Si sí. No permite sí, sí, sí, claro. Recordamos que se vencía el plazo, el 27 y el 26, el Poder Ejecutivo, se publicó el primero de noviembre, pero el 26 sacó dos decretos. Uno es que asegura una reivindicación que planteamos con ONAPU, es que a fin de año hubiera canasta ah. para la jubilación. Ganan menos. Entonces, en diciembre, ahora cuando se cobre, uh -huh. eh, va, va a ver junto en el recibo a quienes correspondan, que gana la mínima, 2.898 pesos, que es la canasta de este año, y se repite, repite en diciembre del 2024 también para ese colectivo, jubilados que ganen la mínima y pensionistas que ganando la mínima tengan más de 65 años. Eso no. es un decreto. Sí. Y el otro decreto es que asegura que en julio del año que viene eh, a las jubilaciones mínimas se le aumentará, aunque es, es, no es un aumento definitivo, es un adelanto, un 3% como se hizo este año nuestra reivindicación se, de alguna forma se contempló en parte porque la reivindicación que hacemos nosotros es que además que se otorgue una partida diferencial en julio quede en forma definitiva y no el 31 de diciembre se saque para dar el aumento general el primero de enero entonces esos son los dos decretos bienvenidos, son parte de las reivindicaciones y de nuestra insistencia y movilización Y bueno, de y haber sido escuchado vale la pena. Muy amable, gracias por esta charla. Un gusto, Jorge, gracias órdenes. Buenas jornadas, hasta pronto. La conversación era con el director del Banco de Previsión Social, Ariel Ferrari. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.